Este foro en primer lugar es un espacio que surge en el año 2009, ¿no es cierto? Entre distintas organizaciones estudiantiles que, que en aquel momento nos proponíamos que había que empezar a dar una discusión profunda e integral sobre el sistema educativo en la Argentina, ¿no es cierto? Así fue que se realizó el primer foro, el primer foro fue acá en la ciudad de La Plata y después lo llevamos a Buenos Aires, lo llevamos a Rosario, lo llevamos a Córdoba, a distintos lugares y bueno, este año vuelve su octava edición de vuelta a la ciudad de La Plata un poco con la idea de poder discutir en torno a dos ejes transversales, uno es... El, la educación emancipatoria contra la contrarreforma que tendemos que, que piensa o planea o planifica llevar adelante el nuevo gobierno. Y el otro eje es el bicentenario de la independencia, siendo que este año se cumplen 200 años de la independencia argentina. Y que entendemos que también otra de las cuestiones que plantea ¿no es cierto? El, el gobierno actual es, de alguna manera, rediscutir o resignificar lo que es la historia eh, argentina para las clases populares. Entonces, bueno, entendemos que esas dos discusiones tienen que ser centrales para el movimiento estudiantil, para el movimiento educativo en este momento, y eso es lo que se plantea en este foro. Foro que no es solo sentarse a escuchar, sino que promueve justamente una participación que haya protagonismo de las y los asistentes, ¿no es así? Exactamente, una de, la, de las marcas distintivas creo del foro es que no es solamente un espacio donde uno va a, a formarse, a escuchar, sino que propone distintas modalidades de participación. Hay paneles, pero también hay talleres, hay pasantías, hay actividades culturales, hay proyecciones, presentaciones de libros. Y hay muchísimos espacios donde el objetivo principal es debatir, discutir, y poder de alguna manera poner en común los distintos conocimientos que provienen de distintas disciplinas de la universidad y también de distintas regiones, provincias, participa gente de otros países, así que creo que en ese sentido es un espacio de intercambio y de enriquecimiento cultural muy, muy bueno. Estábamos recordando hace un rato la edición de 2013, que había tocado unas bellas jornadas, esperemos que bueno de aquí al viernes limpie, eh, Nos decías que va a ser en el BIM y que son tres días, o sea, es viernes, sábado, domingo. Eh, un salpicado, las actividades después las vamos a dar para que las, las cheque la audiencia eh, de cada día, pero hacernos un salteado más o menos de, de las actividades que a vos te parecen más importantes o centrales a lo largo de, de, de esos tres días. Sí, eh, primero, bueno, esperemos que llueva bastante entre hoy y mañana como para que a partir del viernes ya tengamos los días despejados. Después, si las actividades principales van a ser, en primer lugar, van a haber cuatro paneles centrales, 4 barra 5, hay uno que está ahí a medio panel central, que se trata primero, el panel de apertura va a ser Educación Pública o contra reforma Educativa, Debates Necesarios para la Argentina Actual. Después, durante el viernes a la noche, va a ser el panel de Bicentenario, Nación y Soberanía, Proyectos de País a 200 Años de Historia, donde va a participar Norberto Galazo, donde también va a estar participando el CIR Argumedo, que es diputada Nacional por Proyecto Sur. Durante el día sábado, los paneles centrales van a ser el de la mañana, Latinoamérica resiste construyendo la próxima unidad de nuestros pueblos, donde van a haber compañeros del Frente Nacional de Honduras y compañeros de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora de Venezuela, que van a estar contando un poco la situación en sus países y las, los lineamientos que ven para los movimientos populares durante estos próximos años. Y después, durante la noche, hay un panel a las 17 horas, que es de políticas económicas en la Argentina actual, un gobierno para pocos, donde participa Fernanda Vallejos, una economista del kirchnerismo y también Claudio Katz e Itaí Hackman, que son referentes más del espacio de la izquierda. Y finalmente, ya más entrada a la noche, el panel de cierre, digamos, se llama Nueva Etapa Política, la resistencia y la construcción de una alternativa del pueblo, donde va a estar participando Norita Cortiñas, también Carlos del Frade, que es el diputado provincial uh -huh. de Santa Fe, Y también Manuel Bertoldi, otro de los referentes de Patria Grande. Y finalmente durante el día domingo hay un acto conmemorativo a 10 años de la desaparición de Julio López, porque entendemos que de alguna manera el foro no tiene que ser solamente un espacio de discusión académica, sino que también tiene que plantearse intervenir en la agenda pública, en la agenda política de la ciudad y del país. ¿Quiénes participan de este foro? ¿Puede ir cualquiera? Bien, en este foro participan fundamentalmente estudiantes de todos lados, no es necesario ningún tipo de participación política para participar, es completamente libre, gratuito y abierto, pero también participan docentes, participan investigadores, participan militantes de movimientos sociales, participan emprendimientos autogestionados, es decir, la verdad que el foro es un espacio muy diverso, muy rico en ese sentido, y cualquiera que esté interesado puede ir un rato, todo el día, los tres días, Eso es completamente libre, sí les recomiendo que antes de ir se acrediten en la página del foro que es forocambiosocial.com.ar Ahí van a encontrar una pestaña de acreditaciones, eh, lo que les va a permitir una vez en el foro bueno, poder acceder al certificado de asistencia, al cronograma y distintas cuestiones que está bueno tenerlas. Y evitar la fila de acreditación y ya Sobre todo, ¿eh? ver algún tallercito o algún panel que presenciar. Eh, vos recién comentabas sobre los diferentes ejes que tiene este encuentro, este octavo foro, por un lado el eje de los 200 años de la independencia, por otro lado el eje de discutir la educación en nuestro país, en nuestra patria, en nuestra patria patria grande. Pero también preguntarte, digo, cómo vienen eh, para, para adentro en esta coyuntura estas eh, discusiones a la hora de pensar, de ser anfitrión en un foro y a la hora de pensar discusiones, a la hora de pensar debates durante estos tres días. Sí, nosotros sobre todo hacemos una evaluación de que obviamente es un momento difícil para los movimientos sociales del país, ¿no es cierto? Es difícil para el movimiento estudiantil. Vemos adentro de las universidades que mucha gente le está costando seguir estudiando, que les cuesta llegar a fin de mes, que les cuesta pagar el transporte, que les cuesta pagar las distintas cuestiones que necesitan para estudiar. Entonces nosotros de alguna manera nos planteamos también cómo, cómo tenemos que hacer como movimiento estudiantil para dar los debates que son necesarios en esta nueva etapa sin quedarse de alguna manera en un, en un lugar de resistencia, digamos. Porque... Este nuevo gobierno plantea debates que son muy de, de piso y que hemos superado hace muchos años. Plantea si la educación tiene que ser gratuita, plantea si la educación tiene que ser pública. Y nosotros como mi, movimiento estudiantil entendemos que no podemos quedarnos simplemente discutiendo si la educación debe ser gratuita o debe ser pública, son debates que ya vimos hace 70 años, sino que tenemos que ir más allá. Tenemos que plantear que la educación tiene que ser transformadora, que tiene que ser popular, que la solución a los problemas educativos del país no es ir para atrás, sino que tiene que ser ir para adelante. Por eso en este foro también nos proponemos No solamente dar las discusiones en contra del macrismo, sino también plantear un proyecto de universidad, un proyecto de sistema educativo. Y por supuesto un proyecto del país que te, es una discusión que lo atraviesa de pe a pe, ¿eh? ¿Y a qué se refieren con contrarreforma educativa? Bien, nosotros lo que entendemos por contrarreforma educativa es que el macrismo de alguna manera, como todo gobierno conservador, está intentando de alguna manera un ataque general a la educación pública. Esto nosotros lo vivimos ya... En la historia argentina, varias veces, como fue la Noche de los Bastones Largos, como fue el ataque de la dictadura a las universidades, como fue la ley de educación superior durante el menemismo. Bueno, el macrismo se ha planteado también la vocación de, de alguna manera, desprestigiar o atacar a la educación pública. Esto, por un lado, lo vimos en el desfinanciamiento que se vivió durante el año de las universidades, ¿no es cierto? La, la subejecución del presupuesto, el cierre de convenios, el intento de cerrar los salarios docentes a la baja. También, por otro lado, en, el, en la búsqueda de recortes de derechos conseguidos anteriormente, como fue, bueno, el intento de no implementación del boleto educativo, luego su implementación parcial, que gracias a la lucha que dimos los estudiantes, eso finalmente se, se, se fue para atrás, digamos, pero en un primer momento la gobernadora Vidal planteó con toda claridad que no era una de sus prioridades implementar el boleto educativo y fue solo gracias a la lucha estudiantil que eso lo pudimos plantear. Y por otro lado, claramente hay una agenda de disputa cultural muy fuerte en torno a la educación, en donde los medios hegemónicos del macrismo buscan permanentemente desprestigiar la educación pública a través de una nota casi por semana, planteando que bueno, que las universidades argentinas no están en los mejores rankings mundiales, que las universidades argentinas tienen mucho menor ratio de ingreso-egreso que por ejemplo las universidades chilenas que son pagas, Que la matrícula privada viene creciendo respecto a la pública, que hay que adaptarse a los nuevos tiempos y distintas cuestiones que nosotros entendemos que son parte de un plan sistemático de desprestigiar y sentar los pisos para básicamente esto, no, una contrarreforma que lleve a la educación pública a niveles anteriores a la reforma universitaria de 1918. Bueno, dentro de dos años se cumplen 100 años de esa reforma y nosotros entendemos que ese es un momento para plantear que hay que superar los pisos que puso esa reforma universitaria y no ir para atrás, sino como les decía que es una transformación hacia adelante.